this disgusted him I mean in the process of having the uh, this uh continued dragging ministry to the video support I mentre eh, el estat policial i tots els seus organismes institucionals i de poder eh, continuen creant muntatges continuen eh, necessitant totes aquestes, tots aquests aquests elements que els hi facin d'enemic per poder justificar-se com estat autoritaris doncs eh, continuem aquí a 1984 un dissabte més també no volia passar aquesta ocasió per donar-li moltes forces a sa meva germana, en la Laura i en el fill, en Marcel, que està ara mateix nascent. Aquí estàvem escoltant un tema, Bad, Bad Guy Reaction, de que ens Canstan de Recillos, i bueno, pues és això, quan, a, quan se posa nerviós l'estat, quan se posa tothom nerviós, doncs a, a vegades a, succeeixen aquest tipus de coses. Uh, I mentrestant, uh, estem aquí uh, amb una versió de moment mini, tot i que a poc a poc uh, s'anirà omplint l'estudi, Uh, ara mateix estem a, a en J i, i jo que estic en la taula de comandaments, o sigui, que si en un moment donat, eh, uh, alguns errors, disculpa'u-me, que en l'Arri en Fede, bueno, en Fede, molt d'anys per Fede. Passer, va. Uh, J, mm, bon dia, bones tardes. bona tardes. Bonestar, President. Com estàs? Aquí farem de moment un mano man ofs que arriben Raül que està venent de camí al caer. El caer. I, i res, això, uh, Fede, si mos escoltes uh, molts anys, avui sí que és el teu dia l'altre dia se m’ha va colar que te vaig felicitar i, i fa dos dies i, i no, no, toco, no, no, bé, no era pertinent tampoc però està bé. malament dues felicitacions no. sí, no, no, no mos podeu felicitar cada dia per haver-lo superat de fet eh. I, i res, i mentre esperam que també venguin en Raül uh, llavors uh, a la segona part del programa tindrem uns uh, tindrem també la visita d'unes uh, persones uh, Nora i en Andrés que ens prendran a comptar uh, amb tota la història amb la que estan ficats i també ens donarà una miqueta d'excusa per xerrar sobre um, drogues mm? i mentre okay, esperam...... No... eh? un tema un poc pel·liagut. Sí, és un tema pel·liagut, però que, que te'n puc assegurar que ja veràs que aquesta història amb, amb totes a que estan ficats a eh, eh, ells dos eh, se'n poden treure moltes coses bones, evidentment fan una molt bona feina i, i molt interessant, que n'haurien d'aprendre una miqueta totes de que estan fent i per això els, eh, els hem convidat a, a que venguin i que ens expliquin és veritat que en ja havia vingut una altra vegada en, en el programa eh, però crec que fa temps i, i val la pena tornar, tornar a, a donar-li peu a que ens expliqui com li estan anant que, anem per un pot de música també, mentrestant podem posar un pot de, de música un pot d'Horror Punk avui Horror sí, doncs... Punk Segons el dia he assenyalat que... Ah, clar, clar, clar, Que ja mos ha impedit un sí. temps que no arribat, però ara ja ah. hi ha moltes botigues que fan el negoci. Sí, no, a part però... dels negoci... Tota manera, crec que va ser... El uh, de Halloween uh, va... era una, una festa irlandesa, és possible. Jo ja me sembla que si ja no estic molt segur i cert de memòria, que sí que ve dels irlandeses. Mm. Un tal ja o Lantern... Que se crebassa i tot això, però bueno, no sé exactament... Està clar que, que, que moltes d'aquestes festes comencen així, no? comencen eh, sent una, una festa popular i, i eh, com no, sempre el gran déu capitalisme s'encarrega de, de, de, de fotre-li mà i de, fer de globalitzar, globalitzar o fer un negoci, no? que si no, eh, no per ells no val la pena aquest tipus de festes. Ah, no, només si no existeixen si, només un, si no en treuen un cap benefici. Mm. bé i dama con la con les músiques de les horrores i la cita però hi poden començar amb un grup molt clàssic i molt mític i també que sempre ha fet temes així de, de, de rock són de rock sono mífits mm -hmm. i em que d'escultura amb una versió de dels de anys cinquantaes de seva de tenen una lP que se diu project 50 i tots són versions de de músics que són dels anys cinquantaes mm -hmm. evidentment evident tema que que hem escoltat un tema molt popular, que és el Monster Mash, de Bori Bori, Bobby Boris Pickett, mm -hmm. que és tot una il·lusió a la festa, a aquesta de, a la cultura de, d'esterró, si mm -hmm. que és tenen dràculars, zombies, amb allots i màmies i això. Així mm -hmm. per a hivernat podem aquesta versió que fan, que fan el més fit d'aquest tema, Monster Mash. Idò, som-hi! by electrodes, it's a, a monster man, and it's a graveyard's van, a man. they cut on in a plan, it's monster man, zombies were, having fun, party had just begun, the guests included, the old man, Dr. Law and his son, the same rocket over the game's go change that by everything's cool, that's a part of the band Bots the living, his tactics ain't do wit i don't tell only, say, the world you get On, això que va que va acabat una mica. Al uh, acte. Sí. Això era una versió directe no sé si still... que s and here Això que se moscolava. Pas ah, bueno. Uh, tira, tira. Uh, I que també que era dius? Uh, això, és és misfit. Mmm. En so so, so tema Monster Mash, que és una versió com ha dit banda d'en de Bobby Boris Pickett mm -hmm. de, de, de principi de 60 en aparell, que és mm -hmm. una versió bastant popular una que no molt popular als Estats Units mm -hmm. uh, Ten res preparat per seguir? Bé, bueno, uh, aquí uh, dins el meu estrès que ara educ aquí personal uh, tenia aquí, estava preparant uh, els Electric Frankenstein el que passa mm -hmm. és que estem tema aquest que me no l'estic trobant avui anem un poc així però, però t'apareix que escolta'm un altre, un altre tema que, que, que, que m'havies triat eh? posa's que vulguis i de, escoltarem en es, uh, Electric Frankenstein amb el tema Neurotic Pleasure <fixi> to me, I didn't come down bound, I didn't come to bed, it took a little push, it took a little shove, but it was all I took, a neurotic love. és una altra final en sec. Sí, això era Neurotic, eh uh, Neurotic Pleasure de Electric Frankenstein. Banda de Nou budget, sí. I sí. I crec que ja poden donar la benvinguda a Raúl ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Raúl, ¿cómo estás? Uh, un poquito así tocado de, del estómago Pero bueno, eh, se ha podido resolver el tema ¿Se ha podido resolver? ¿Pero esto sí, que sí, fue, sí. una noche larga? No, o... no, hasta ahora ha sido ahora un momento Que me estaba así como un poco indispuesto Pero bueno, siempre hay buen remedio para estas cosas ¿No será que te has puesto nervioso por el directo? Por no, es que a lo mejor me caga por el Halloween Ah, Vaya. Pero bueno, hoy teníamos que estar aquí para hacer ese especial Halloween, como dijimos la semana pasada mm -hmm. Y la verdad es que vengo, pues como Jota, pues cargadito de cosas que además que son muy curiosas, tío de, de los años 50, 60, 70, 80, 90, bueno, hay un poco de todo Iremos poniéndolo así como los del tiempo mm -hmm. Y si no lo ponemos todo, pues bueno, lo guardaremos para el siguiente Halloween del año que viene molt bé, molt bé, molt bé. Do, si esta... no, per a qualsevol sábado Sí, no, podemos hacer un sábado L'excusa no, de trobar Sempre, sempre l'excusa la encontramos Hasta, por ejemplo para carnaval, si quieres Que és molt bonit Vale, i do, uh, si, si vos pareix Vinga, anem a escoltar Mentre així te prepares, és una cançó curta O sigui que tampoc no tens gaire temps es... per preparar-te És breu, dure menys d'un minut Sí i... mm. Pues me tienes, son, me tienes pillado. Són el Burgis, un llinatge mm -hmm. terrorífic. Exacto. Llinatge mira. que ve de la sa saga de Viennès. Ui! Se m'ha colat. Es se no. volen colar perquè són bastant violents. No. Com el nom de la cançó. Violent Atac. De el primer, el segon, no estic EP. De aquesta banda inglesa, el Burgis. Violent Atac. I de som i... de esa contratendencia política y dins els mondes de DIY ah del 2010. Pues sí, sí, sí. Bueno, eh, para la gente que no sepa de dónde viene Halloween, yo lo puedo justamente un poco explicar, porque el tema de Halloween es contradicción de All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Día de Brujas. Es una fiesta moderna, resultado del sincretismo originado por la cristianización de las fiestas del fin de verano de origen celta. Se celebra internacionalmente la noche del 31 de diciembre, sobre todo en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. Y en menor medida en otros en otros lugares como España y Latinoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón en Australia y Nueva Zelanda, no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. Sus, sus raíces están vinculadas con la que, con la conmemoración celta del Shanghai y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos en 1 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo de un festejo secular. Aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso, los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición América del Norte durante la gran hambruna irlandesa. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado, y está fuertemente ligado a símbolos como la Jack o Lantern, Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco-trato, que tienes que, que elegir si hay truco o hay trato. Entonces, si tal, pues eh, tienes que dar justamente unos caramelos a, a, a los niños. Y la fiesta de disfraces, además de las hogueras, la visita de casa la encantada, la broma, la lectura de historias de miedo y el visionario de películas de terror. Eh, los países de latinoamérica eh, se acostumbra a salir por la noche con los niños más pequeños disfrazados a pedir dulces y cantando que es lo que yo estaba justamente comentando hace un rato con el, el rollo del truco trato y los mayores suelen acudir a fiestas nocturnas después de llevar a los más pequeños a pedir dulces también para los niños se hacen fiestas aunque durante el día todo esto justamente como estaba comentando este ante nuestro amigo verdad pues a, a, a día de hoy pues justamente, pues eso, el marketing, eh, las grandes empresas, pues han llegado, pues a eso, a hacerlo como un gran negocio. Y, bueno, la palabra Halloween... Es una forma acortada en lengua escocesa de la expresión inglesa, al, lo que he dicho antes, al Halloweven, usada por tal por primera vez en el siglo 16 O sea, esto es de hace, es del año 1745 y hasta día de hoy, pues, es una festividad celta que, bueno, a, a mí me gusta. Es una cosa como a, aquí a veces hacemos el tema de la aquelarre en la parte norte de España, bueno. y en Galicia y en, y, en, y en la parte del País Vasco y tal. Ahora poco a poco iré explicando, porque después en otros sitios se hace otra, también una especie así de Halloween, pero no es Halloween, porque, por ejemplo, hay muchas leyendas, hay muchas historias de terror, hay muchas eh, historietas que, por ejemplo, aquí teníamos justamente el hombre del saco o el coco. Si sí, recordáis algunos que hay sido bastante infantiles y en las épocas pues siempre para meternos terror nuestros padres para que fuéramos a dormir, siempre decían, como no te vayas a dormir, vendrá el coco y te llevará, o hombre del saco. Bueno, en Mallorca ni a dormir más particular. También, no también, pensaba, también, sí, serían, sí. Se jade córrema y no me haría engancha. <ríe> no me haría, sí que me engancharía a mí. No, que no maría. Pues, claro, lo contaban en el ninja porque no te... Me voy a dar si a Chistainas, que Ana María que te te estira para el aire, Ah, vale, no, no, vale. Aquí, vale. Es mm -hmm. Entonces, okay. ah, que este no lo seguía, ¿no? no, no. que este no. Pues y después justamente, claro, eh, había también un cuento infantil que era, seguramente que la gran mayoría de gente, seguramente que lo conocéis, que era el flautista de Jamelín. Que es una historieta, pues ya sabéis que muchas veces también se suele contar en, en Halloween o en este tipo de, de fiestas porque es una leyenda eh, anglosajona y era que justamente pues en un pueblo de, de Inglaterra, se llama justamente así, Hamelin, pues había una plaga de ratas. Mm. Y claro, justamente, pues no podían, justamente, pues poderse sacar esa plaga de, de ratas de la ciudad. Entonces se llamaron a un flautista, porque decían que era justamente, pues, un, con la melodía, pues, hacía, eh, pues eso, maravillas, ¿no?, con, con los animales y tal. Mm. Y entonces, justamente, pues el flautista llegó ahí al pueblo, llegó allí, tocó su melodía, sacó las ratas, entonces, claro, cuando fue a cobrar, pues los del pueblo dijeron que... No había dos Bs, que no le iban a pagar, que estaba encantado de lo que habían hecho, pero mira, que hasta luego, Lucas. Bueno, él se lo tomó así y dijo, pues vale, pues muy bien. Entonces, cuando justamente el pueblo estaba dormido, él, pues, cogió su arrebato, empezó a tocar otra vez la melodía, y entonces, poco a poco, los niños se fueron levantando y se los llevó al bosque. Entonces, eh, amaneció de que el pueblo estaba sin niños se lo había llevado al bosque. Hay ah, otra historieta así parecida en Suecia en Suecia. Mm -hmm. Y pues, justamente si escucháis esta melodía, a ver, un momentat, Pues allí en, en un pueblo de Suecia que se llama Harg, Hargo, mm -hmm. pues justamente hay, hay un, un, una historia, una leyenda que data del de año 1745, 85, bueno, hace mucho tiempo, pues eh, se conoce que eh, se conoce esta esta leyenda como el Hargloten. Jargo López justamente eh, están también pues eso que eh, un día apareció en el pueblo de Jargo el diablo vestido de, justamente de violinista y justamente pues en la noche de, de, de teoría dicen que de Halloween pues justamente se puso a tocar el violín y se fue justamente llevando a los niños al bosque dicen que a día de hoy a día de hoy si apareces en ese bosque aún sigues escuchando esta melodía esta melodía y, y dice que justamente escuchando esta melodía pues aún escuchas el violín y los huesos de los niños danzando. Es una historia bastante, bastante, bastante, justamente muy terrorífica si se la cuentas a un niño o a un mayor, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿no? Qué, qué cosa más extraña que hay en este pueblo y tal. Eh, bueno, vamos a... Después, justamente, lo volveré otra vez a explicar un poquito más detenidamente porque eh, tengo otra cosa más que comentar, porque aquí, por ejemplo, la noche de Halloween, pues como sabéis vosotros, la gente pues se disfraza de zombie, se disfraza de Drácula, se disfraza de, de momia, de hombre lobo, yo qué sé, de no sé, bailarina sangrienta, bueno, cualquier cosa que sea de terror y que lleve eh, a su uso eh, rollo sangriento, pues es válido siempre en la noche de brujas y tal. Eh, bueno, después justamente los más los más Eh, beatos, como decimos aquí Pues justamente van Y se van a... a a pasear por los cementerios, a recordar a, a la gente que justamente a día de hoy pues no está entre nosotros, le lleva flores. Cada uno pues lo celebra eh, de cualquier manera. Eh. Pero hay que diferenciar. Raúl sí, no, bien, no, no, no. Hay una cosa que es claro, la tradición... La, eh, y, el... y otro es la noche de Halloween. Ya, ya, ya, ya, pero bueno, justamente lo que estaba explicando antes de la noche de Halloween, en, la, en el rollo celta, justamente es, es más pagana, Pero después justamente lo juntaron un poco también con el cristianismo, que justamente una cosa es el día 31 y otra cosa es el día 1. Que también el día 2 es el día de los fieles difuntos. O sea, son tres días que se, se recuerda pues eso a los, días, a, a los espíritus malignos y a la gente que no está aquí. Ya te digo, son dos cosas muy diferentes porque a mí me gusta más lo pagano. Si te digo la verdad, hay diversión, hay juerga, eh, no sé... Eh, Seguramente que eh, a la gente le gusta más lo pagano. Eh, a la gente que nos escucha el rock and roll y tal. Bueno, si queréis vamos a pasar un poco a hacer un poco de de de musiqueta. Uh, no sé, vos que por ejemplo La canción de los escolitos No sé quién Ah, mira, pues sí Esa es la que te iba a recomendar por... Lo que pasa es que no sé Lo que he por aquí y Si te parece una mascota Un momento de eso Porque tampoco no cata ¿Quién es? La de los La de los Series Symphonies ¿Qué es eso? No, esto es lo, esto lo iba a explicar ahora también Ah Lo iba bien. a explicar Pero bueno, no Pon una de J Y ahora pondremos justamente Y explicaremos un poco Lo de, lo, de lo, lo que ibas a poner ahora y tal Vale, y de J Digamos uh... M'ha parell que has preparat els socials Sí, tenc, donc, tenc aquí Podem escoltar el seu primer EP Mami's Little Monster De 1983 Estem aquí a obre el EP, que se diu The Crips Som-hi, doncs. Si no me fa cap pirula Va bé And I'll be sorry Wow. Social pues, eh, Distorsion también Dando su pie a Halloween The Crips The Crips, sí, bueno, aquí estamos justamente Pues eso no a, un Abriendo nuestra cripta más más un Abriendo nuestra cripta para que salgan Por un día Esos pedazos de monstruos que tanto nos veneran a veces. <risa> Un saludo, la verdad es que yo tampoco, no, no se lo he dicho desde aquí porque no estaba, para Fede, por su cumpleaños. Seguramente que hoy será una gran noche de brujas para ti, allí en medio de la montaña, viviéndolo... Como si estuvieras en Suecia, cuida con el jarlgoten. Ahí en el bosque a lo mejor escucharás ese tremendo violín <ríe> y a lo mejor a los esqueletos de los niños danzando. Bueno, vamos a pasar con bueno, lo que justamente eh, quería comentar, aparte de social distorsión y todos los grupos que que hemos estado escuchando, los que gran los que justamente eh, hacen buen buen auge a este tipo de, de de momento de terror, siempre han sido los grupos de Psycho Billy o de Horror Punk pero también ha habido muchos grupos también tanto del de Hard Rock o del Punk, que a veces les gusta también un poco lo terrorífico y tal, hasta la, hasta el Post Punk también les les ha gustado también a veces, pues recordar, bueno es que ese tipo de música solo, solo con el sonido, pues ya lo sabéis que, a qué justamente están allí eh, representando justamente pues mira, para hoy Quería poner este tema, ya que estamos hablando de brujas, monstruos, Drácula y tal, pues tú sabes que justamente el gran inspirador de Drácula fue un fue un actor, bueno, aparte del que hizo Nosferatu también, que se volvió loco, era Vale Lagusi, que también se creyó que era Drácula, y el tío, según dicen, se alimentaba de sangre es una leyenda. Pero bueno, es un tío que vivió eh, su personaje hasta la muerte. Y un grupo como Bauhaus, pues lo recordó eh, lo recuerda en una canción de su LP de los bueno, sus su, su canción Bueno, su canción hit total, exactamente tal gente ya. Habla de Bauhaus Habla de Bela Lagosís de Ed, exactamente. Robo, sí. Exactamente. No, sí, sí, canción sí, sí. larga. Canción larga, ¿La pero justamente, daña? justamente te digo, hay una película... Muy, muy hay muy gótica. Hay, es muy gótica, exactamente. Hay una, hay, además, hay una película, que es la banda sonora justamente de, de esa película, de esa canción, que es eh, participa esa película David Bowie con su sasandón, que era El ansia. Ah, una gran de película de culto. Eh, para que no la haya visto, pues se la recomiendo porque está bastante bien. Pues vamos a escuchar a Bauhaus con su Bella Laguz is Dead. tradición romana, cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos, aunque ya se celebraban los últimos días de octubre y primeros de noviembre, una festividad conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a, a Pomona, diosa de los árboles frutales, se mezclaron ambas tradiciones. Así fue la fiesta Halloween para los romanos. Después, eh, eh, por la iglesia cat cat católica, en una época, en la que perdonaban las festividades paganas, los papas Gregorio III, 731-741 y Gregorio IV, 827-844, intentaron suplantarla por una festividad católica, Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 2 de noviembre. En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes islandeses transmitieron versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos, ellos quienes difundieron la costumbre de detallar los Jack o Glamtern, calabaza gigante hueca con una vela adentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se, se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego lo siguieron otros estados. La fiesta adquirió una, una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La interne, internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principio de los 80, gracias al cine y a la serie de televisión. En 1978 se estrenaba Estados Unidos en el mundo entero Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de todos los santos, que supuso una referencia para el cine de terror de la serie B, con inmoverables secuencias e imitaciones. ahí nació la leyenda de Michael Myers. Este Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense, estadounidense y canadiense Algunos países latinoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones Ese mismo día, aunque coincide en cuanto a su significado, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos En Europa son muchas las ciudades en que las jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos con, concibe Halloween Celebrando con fiestas y disfraces ...aunque en algunos lugares como Inglaterra... ...la fiesta original ha arraigado de nuevo... ...el hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días... ...es una cierta medida gracias al enorme despliegue comercial... ...y la publicidad engendrada en el cine estadounidense... ...la imagen de niños norte norteamericanos... ...correteando por las oscuras calles... ...disfrazados de duendes, fantasmas y demonios... ...pidiendo dulces y golosinas a los habitantes... ...de un oscuro y tranquilo barrio... ...ha quedado grabada en las mentes de muchas personas... Esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares y para que los espíritus no les perturbasen los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no, no molestaban a sus familiares. Si no, era, a, si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. Así nació Pesadilla en Henle Street, Freddy Krueger. Idò, sí, això és, forma part de la història d'aquesta festivitat uh, i estàvem escoltant uh, a Bauhaus a Bauhaus, amb un tema que realment és bastant llarg són 9 minuts, sí, de manera llen. són bastanta llevaderos perquè té aquest puntillo així, uh, bit instrumental mig mitja... molt bé, la veritat que mm -hmm. sempre s'agraeix així tranquil·lament una estoneta <laughs> Bueno, pues vamos a seguir con nuestra tarde-noche de Halloween. Y... Recordeu que mos podeu escoltar ja al 107.7 de la FM, mm -hmm. pràcticament a tota silla. Sí, sí, yo venía desde de, dejos y la verdad es que se escuchaba por lo menos bien. Sí, sí. Ara, sí. punts segurs que mos senten, de Ciclón i de Sant Pere, i d'Andraig mos senten. Sí. A la gran no sinfere, som... d'allà on és, de per de Betzoya, si Messi Moso confirma. S'ho lliure jo... difícil, perquè està enclotat muntanyes... sí, muntanya... eh, a la muntanya. No des, després, estic veient, l'altre dia estava fent feina a Son Cervera i... i la veritat que fins a Son Cervera s'escoltava bé, eh, i després una vegada passava a Son Cervera ja començava a haver-hi problemes. Mm. I l'altre punt que, que, és, que és problemàtic és a, és a Palma. La veritat és que sí? a Palma costa bastant aconseguir la freqüència nata, i ho he intentat escoltar des de diverses bandes, i eh, i hi ha algunes, algunes ràdios eh, que ara mateix ja cadascú descobrirà que, que tapen bastant el senyal de, de, de Titoieta Ràdio a Palma, el 107.7 de l'EFM però bueno, sabeu que ens podeu escoltar també en directa a través de la pàgina web a titoieta.cat i eh, després sabeu que podeu trobar el podcast sempre eh, a sammateixetitoieta.cat a eh, Radio Bronca eh, i eh, a través de Radio 77 també eh, de Barcelona al 104.5 es passa dos pics per setmana els divendres i els, i els, i els, els dimecres i els divendres Molt bé. Bueno, vamos a pasar con un otro grupo ¿Quieres Jota? Uh, me da igual, podem escoltar un tema preparat meu o preparat teu? Teu, teu, oh, que ja, pots pues, a, a lo nostre. Hi ja, un grup curiós. Els he posat aquí, però un altre tema. Són els franques Queen from the Planet 13. Uau, quin... Ja apareix, travestors aquí, posits de tolpen. Un glam, no? Bueno, rotllo... Frankenstein, drag queen... <laughs> <laughs> bueno, i estem aquí, Se diu... Mister fi puta... Mister motherfucker... Ok, vamos allá... O com es traduïa en... En... En alguns... Uh, algunes pel·lícules... L'altre dia estava veient la pel·lícula... Que, que era de Dona Jarni... No, de Dona Jarni... No, de s'altre de... ah, No sé... I, i ho traduïen en aquells anys... Com a... Folla madres... Ah, vale... Tu dices la, la, la pel·lícula de La Rosa... La Rosa, això... Eh, de Rose... Sí, sí, que hi havia polèmica... Perquè que que no era, pero bueno, estaba un poco eh, eh, basada en la vida de Janet Joplin pero decían que no, yo por ejemplo tengo esa película en casa y la verdad es que es muy muy graciosa esa película, está muy bien por eso, Frankenstein, drag queens from planet 13, mister motherfucker wake up sucker, we're seas and we're bad guys, that's exactly what we are period period motherfuckers Ultrales, ultrales, ultrales. ¡Qué ah! ¿eh? ¡Qué mazo, Planeta 13, se cuecen buenas cosas. Sí, sí, sí, sí. Pues mira, yo justamente no quiero ir más al futuro, sino voy a, ver un voy a regresar un poco más a lo que fue el comienzo ya de, de esta fiesta, ¿no? Que ya como estábamos comentando hace un rato, en la historia de, de Halloween, en el cine, pues llegó a Estados Unidos gracias a... A John Carpenter y a Wes Craven que hace poco nos dejó al el rey de, del terror eh, en los 50 aparecieron dos series en los 50 y los 60 aparecieron dos series de televisión que la verdad es que está muy bien que era la familia Adams Y los monster Yo soy más de los Monsters que de la familia. Los Monsters sí, son, uh, son mucho más graciosos. Roques, peguenme por Monsters. Yo siempre. No. Sí, sí, sí. Roques o el Shaco Willis o el Punks, le gustan más eh, los Monsters. Pues, mira, pues para recordar a los monster vamos a poner eh, el tema de, de justamente de su de banda sonora. De... de la familia Monsters. justamente. Vamos a escuchar a The monster por The Black Knights. Mòsters, dir també que uh -huh. ara que ha sortit la família Mòsters l'any 2006 eh, a la ràdio vam fer una festa que era Titolleta Fapà ah. i ja vam emplear en Herman Mòsters també de, de cartell i això és un gran cantel, a mi que sí, sempre m'agrada és eh, el sí, que m'agrada de la fiesta és el més autèntic va ser divertida, uh -huh. molt divertida ha, ha, ha llegado un pesadete Un, oh, un monstruo Ha llegado no. un monstruo Bueno, Lluís uh, <risa> El hombre lobo Ha llegado el hombre lobo uh, Bueno, vamos a seguir con nuestra Tarde-noche Halloween eh, Pues si te parece, uh -huh. uh, Raúl, podemos dar un tema No, no de un grupo ben, ben punk sino un grupo Que se llama Stonehead uh -huh. Así, Guitarrero pesadillo Bueno uh -huh. I un grup que té com a nom, el personatge d'un... el ple ah, o sea, de nom d'un personatge que és realment dolent, és un Fumanchu. Ah, m'encanta. Fumanchu, Christopher Lee, que també hace poco no bueno, el sí, era un personatge muy autèntic. Sí, sí, sí. I d'aquest de, de grup, dels de ignorants, uh, que és es, que Fumanchu, de CLP d'Action is Goal, uh, podem escoltar el tema que se diu Ibalai, sui maligna. Vamos allá bang <laughs> Fumanchu, bueno, yo los conocía, pero vamos, esta canción no la conocía, pero bueno, es rollo... Yo no los conocía. ¿No los conocía? No, no, no ah, pues no yo conocí. sí, yo sí que los conocía a este grupo, pasa que bueno, hacía tiempo que no escuchaba nada de ellos y pues, es, pues esto me ha venido un poco como nuevo otra vez, porque me lo escuché en su tiempo, como tú dices, allá día medio de los 90 y hasta ahora no había vuelto otra vez a escuchar a Fumanchu, lo pasa que sí, lo tenía en mi, en mi, en mi recámara de cerebro. Gracias por Halloween, que el cerebro siempre lo tengo bien. <risa> bueno, ten cuidado por Halloween, porque que Yankee Someone. Sí, los zombies, los zombies paletos siempre hace aparecen. hace un tiempo se dolerían. <risa> Sí, me imagino a ti, sí. Después, sí, de de panxa, sí que, oi, que los cerebritos eran muy famosos ah, en, en, en, en, en esa época también, eh? los bares. Pues <ríe> sí, sí. ha bueno, el grenadino. Ya cuento en... Sí, sí algo, así, algo así, Era como eh, cuando llevabas unas copas de más, ya te hacía asco, pero al principio cuando tú lo veías decías, "Es que es tío". <ríe> pero a toda manera están charranda cosas que s ha, s ha, que amb, son, bueno, Begudes pagudas y tal que formen part de toda aquesta historia, ¿no? Pero es eh. verdad que Durant la historia S'ha utilitzat a Uh, moltes coses d'aquestes amb les creences que realment, uh -huh. inclús hi havia tribus amb les creences que, que, que tu te menjaves les cortes altres, adquiries certes d'això. Uh -huh. També record uh, uh, amb el tema egipci de les mòmies i tal, uh, uh -huh. durant el segle XIX uh, es que, uh, se les feien ungüents de mòmia picada uh, que deien que anava molt bé per la pell i tot el que era aquesta alta burgesia o alta nobleza y tal, eh, bueno, van destruir quantitats de injeles de momias para tal de, de, de picar-les i y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Sí, no, había había cambiado una amiguita de, de show. Preferían a que está, a que está pasando un poco más. Cleopatra, que ha leche de boca. ¿no? Exactamente. Sí, a Cleopatra sí. picadita. ¿no? <risa> ¿Te pon un poco de, de Cleopatra en tu piel. <risa> a Cleopatra en Nefertiti, pobrecita, las dos. Hay que ver. Bueno, eh, vamos a pasar con otro de los grandes... Ah, ah bueno, perdona, sí, Jota, perdona, perdona, sí. No te voy a... Si Sí, me parece correctamente bien, tranquilamente. Uh, voy a que arribamos en mi parte del programa. Uh -huh. Se ha pasado ¿Cuánto? rápido, pero bueno. Sí, bueno. Sí, dale uh, Que són, bé, un grup també així Roque.ro, són Scandis Nachers mm -hmm. I el seu tema El hombre tomate Tomatoman Tomatoman, vamos allá Tomatomate Tomatoman <fixen> estas semanas passada, rock and roll. 1984. Aquí fa un bop. Buenísimo ese grupazo. Me he quedado Sí, indotizado, sí. me he quedado anonadado. The Candy Snatchers. Es, esa Candy podría Snatchers. haber sido justamente una gran banda sonora para la gran película de serie BZ, Los Tomates Asesinos. Bueno, uh, es que ni Z, es más de allá de los Z. Sí, eso sí, es muy cutre. La verdad es que la gente que conoce esa película... y ¿Y? ¿Sabes quién empezó en esta película? Que era, me parece que era un do, do, del comando Como curiosidad mm, Pues ahora me dejarás un poco así Porque uh, hace mucho tiempo que no la veo George película. Clooney George ¡Oh! Clooney, imagínate tú. Imagínate tú. Ya, si Esto siempre pasa lo mismo. Eh, en todo Lo que hay lo mismo que Peter Jackson. Todo el mundo lo conoce por su gran película de, de King Kong o del de Señor de los Anillos. Y después tú dices, es que pensé que antes ya hacía películas súper cutres como Bad Taste o como eh, mi madre se ha comido a, a mi perro. Bueno, bueno. <ríe> Terrible película de Gore. Sí. <ríe> Buenísimas también. Bueno, vamos a seguir con lo que estaba diciendo antes. Eh, con las grandes bandas que justamente, por pues eso, hacen himno al terror y a Halloween y tal, como no son las grandes bandas que estuvimos pusiendo la semana pasada en especial Psycho Billy, pues claro, hoy no podían faltar otra vez pues, ese tipo de grandes bandas de Psycho Billy aquí en nuestro programa de 1984, y como no, otra vez poner a los meteos con su canción Voodoo Ritmen, el ritmo del Voodoo, Chami and old Oh! Oh, Saint Carno feels Saint Jack been dead for 50 years Woo woo woo woo woo woo <risa> de meteors Meteors siempre, ya te digo Son míticos en hacer Grandes signos de terror Al Halloween Pues Raúl, ya por despedirme, pero voy Me dejas, me abandonas No, no me voy muy lejos No, pero ¿qué crees? ¿Truco o trato? 500 euros <risa> uh, Ya es muy difícil eso Dime Lo que es difícil es a ver cómo va a aguantar lo que viene ahora Ya aguanto lo que haga falta, menos el cruz, tú lo sabes A ver, fayme una cosa Anam por este tema Y a con reacciones Una de estas bueno, rarities pues... Hay, pero rarity, rarity, ¿eh? <risa> Vamos a ver <risa> Somi, anam os escoltar una rarities <risa> ...Martha salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón... ...apareció ante sus ojos a la luz de un relampa. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él... ...empujó el pesado portalón... ...subió las escaleras... ...y allí en el último peldaño... Estaba el conde Drácula que le decía Oye chiquita, que gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar Soy un Drácula yeye que a nadie asustó si no tiembla ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro bueno, con Elena. Soy un Drácula JJ. Drácula JJ. Soy buena. Dracula, ye, ye. Dracula, ye, ye. No sé si tú le muy una que Kike Antigua. Ay, me encanta el Drácula Yee ye de Andrés Pajares. Y después hay una versión de Doctor Explosión de esta canción. Muy bueno, la verdad es que me encanta el Drácula Yee ye, para bailarlo en una noche como hoy de Halloween. Seguramente que, mira, esta se la vamos a dedicar... A Fede, que seguramente que ya estará bailando Su Drácula Yeye, allí en la montaña Y si eh, no, es que este Me extrañaría que no lo tuviese Sí, lo, su... tiene, lo, lo tiene, tiene, tiene ah, sí, lo no tiene lo Yo mirar. lo sé, porque justamente lo hemos puesto en bastantes fiestas Y el Drácula Yeye nunca falta Nunca falta Gran gran Hindo J, te lo agradezco Yo pensaba que iba a ser otra cosa más rara Porque pensaba que al principio al principio, Yo estaba así escuchando Y pensaba que era justamente Era la gran serie de televisión Que había en los 70's que era Mis Terrores Favoritos, no, no, de Chicho, a mí me encantaba. O sea, sí, que, pero no... De Chicho, Ibañez, Serrano. ¿Qué no era, una bueno, <risa> era una serie? Bueno, Había muchos diferentes capítulos, ¿eh? Sí, bueno, no, que, no por sí, si eso que ponían películas, un programa de, de películas, no una serie como de... No, no, no, pero es que justamente Mis Terrores Favoritos, al principio, eran como una especie de fotonovelas, Historias para no dormir se llamaba. También, ah, vale, perdona, bueno, pero también era lo mismo, historias para no dormir y mis terrenos favoritos, bueno, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero tú sabes de lo que estaba hablando, son Exacto. son dos cosas que gran chichiba encerrador, la verdad es que en televisión española nos tenéis ahí como enganchados a veces <risa> para ver qué nos ponía. El, no había más en televisión, los que conocíamos solo la 1 y en la 2 había cuatro cosas, eh, nos tenían justamente pues un poquito enganchados a lo que era el ente televisivo. No como ahora que hay 200.000 programas y 200.000 canales obra, y sí. todo es basura. Buona. Bueno, vamos a dejar de la basura y vamos a seguir con esto programa de Halloween y vamos a pasar a otra banda... ...a otra banda también... Eh, uh, ...yo creo que podríamos despedir... ...sí, a, no, a, a a NJ, a J, a J. ...gracias para iluminarnos... ...con el Drangular sí, YG... ...con el Drangular YG... Ha, me, me, ...me has hecho feliz esta bueno, tarde, no. eh... ...me yo, hecho mira, muy feliz... Ya, ya Uy, si feliz ...sí, pero, hoy justamente... De ...mira, mira mis fecha. oídos... ...mis oídos han iluminado... Bueno, <risa> ...mira que sí. es difícil, eh... ...pero se han iluminado... ...y se han abierto totalmente... ...es ahora que iban justamente a petar... ...pero no han petado... ...si no es arreglar el fin de sábado que viene... Exactament, venga eh. Bueno, aniren preparant també Una de les coses de la setmana que vam Toca preparar el Lunatic Fest Sí, no, claro, el... por eso, por eso el... Podemos hacer el High Energy si quieres Bokeh el... <ríe> bookies Idò, gràcies Jota per estar aquí amb nosaltres, pues bueno, estar aquí en nosaltres eh, estàs en eh, 1984 segur que m'ho escoltava en 1984 eh, sa freqüència modulada i si està un sa cotxor és que eh, mola poder escoltar 1984 el Maco, en eh. nosaltres mos agrada escoltar en 1984 que, bueno, i els altres programes que se fan des d'aquí a, a Tito i Jota Ràdio que vos, vos recomanam eh, sempre. Exactament, doncs pues vamos a escoltar para que despidamos a J a un grupo que se llama De Voronas con la canción I love my monster. Quiero mis monstruos. Tommy. It's a perfect night for mystery and horror. The air itself is filled with monsters. With some fiendish pints With thrills and chills and all kinds of ills what I see Was in the graveyard so spectacular Up all night necking with Count Dracula Got wild with the wolfman Had an electric tie Down in the lap of Dr. Frankenstein what the hell and back with Biggie Ménage à with Burke and Hare yeah. Well, if they're mean and bad I really dig their style If they're sick and depraved They just make my day I want them twisted and evil Psychotic and bad They've got something pretty Preppy boys they never had I love my monsters de Es un grupazo. Lo descubrí hace nada, hace unos cuantos meses, y la verdad es que me tienen también un poco así como notizado, porque es un grupo que, para poner en casa, están bastante bien, y para poder escuchar, pues mira, tienen un ritmo bastante recomendable. Eh, vamos a pasar con otra banda danesa, que ya la pusimos en, en el último programa de... De nuestra anterior temporada Que son Necromantics Y estos también son Unos grandes amantes del terror Y escucharemos la canción Demons are a, a girl's best friend A girl's best friend Exactamente, esa Sami Necromantics que queda. En la lista de navista, eh uh, Archiquin. Vale, vale, okay. Los turcos de Sharon necromàntics, demons, demons are a girl's best friend i si vos pareix mentre els nostres convidats d'avui, de la segona part de, de, del programa em uh, feia il·lusió escoltar una cançó que introduirà una miqueta lo que serà el tema de, uh, que vendrà ara El río amenaza, violación, incendio, nuevo atentado, dos heridos, un muerto. Población de reclusos come guiso, basura, cocina tóxica, reinserción segura. Drogas duras llenan sepulturas. Drogas duras llenan sepulturas. Drogas duras llenan sepulturas. Drogas cercanas Jockeys marchitos Patrullas urbanas Los basureros se encuentran Un cuerpo Y le preguntan ¿Estás vivo o muerto? Drogas duras llenan sepulturas Drogas duras llenan sepulturas La justicia, solución carnicera, castigar la miseria, punición de emergencia para la desechable o la fría temaza d’un invierno implacable. Un atentado, dos heridos, un muerto, población de reclusos, come quiso basura, cocina tóxica, reinserción segura. Drogas duras llenan sepulturas. Drogas duras llenan sepulturas. Drogas duras llenan sepulturas. Drogas cercanas, junkies marchitos, patrullas urbanas. Los basureros encuentran un cuerpo y le preguntan ¿estás vivo o muerto? Drogas duras llenan sepulturas, drogas duras llenan sepulturas. Idò, sí, això eren Illegales, amb el seu àlbum eh, Regreso al sexo químicament puro i el tema Drogues dures llenen sepultures. Idò, sí, benvingudes, a Aura i Andrés, benvinguts en aquest 1984. Hola, buenas tardes. Vam provar micros, que pots sentim bé. Hola, buenas tardes. Molt bé, molt bé, molt bé. Idò, doncs pues, gràcies per venir La veritat és que sempre m'ha fet molta il·lusió que, que vengueu Naura ja eh, és repetidora I, I Andrés, benvingut a 1984 als estudis de Titoieta Ràdio hey, També, ben, un placer tenert-te aquí hey, Un placer, el placer és meu, el placer és nostre <laughs> I, I bueno, jo una de les històries de, que tenia ganes de, de que mos expliquéssim un poc és uh, tota la tota vostra carrera, mateix professional que esteu fent i que, que fa referència, uh, bueno, pues una miqueta en aquesta... Per exemple, pues el tema que acabàvem de posar, una miqueta el tema de drogues i de les seves repercussions no només amb el que són les drogues en si i l'ús sinó els aspectes uh, socials o com se tracten, com se tracta socialment, no? i bueno, eh, dir que els oients que ens escoltant ara que eh, en, en Andrés Sinaura han arribat ara fa, fa poc de, de Colòmbia on estan, estan fent feina i bueno, què, mos expliqueu, no sé per on voleu començar on vos agradaria començar, però però bé bueno, Nosaltres mos movem en el marc de, de la reducció de danys amb tema del consum de drogues um, la reducció de d'anys parteix d'una idea molt senzilla, que és que les drogues tenen conseqüències positives, neutres, negatives, que tot depèn una mica de, de com els puguis arribar a manejar. no? Sí. Uh, que en aquest sentit, nosaltres el que pensam és que, evidentment, totes les societats han, han fet servir drogues, el que el que canvia entre unes i les altres és si s'han creat mecanismes o no per manejar les no? i nosaltres ho tenim molt clar per exemple en casos com l'alcohol on des de ben petitets el pues, contacte cultural en els que ens movem ens pues, ensenyen unes pautes de consum mm. no? evidentment hi ha consums descontrolats però aquests consums descontrolats no deriven amb una prohibició de l'alcohol no sinó en certes regularitzacions en casos en què no és adequat el seu consum no? Això no passa en els casos de les drogues il·legals. Mm. En els casos de les drogues il·legals passen diverses coses. Una és que, evidentment, per fet de ser il·legals, eh, evidentment, per fet de ser il·legals, ja eh, no passen per un controls, per tant, no coneixem exactament què s'està consumint i què no. Eh, estan adulterades, per tant malgrat que nosaltres puguem conèixer quina és la substància que ens pensen consumir, no sabem realment el que ens estan ficant dins el cos, eh, ni tampoc podem saber massa bé què fer-ne, perquè evidentment no saben que ens estan ficant. No? Això, eh, per una banda, en quant a la qualitat de les substàncies, Això, mai ho podrem evitar. El que sí que podem evitar... Es, eh, algunes de les conseqüències negatives del seu consum per exemple eh, poden crear serveis d'anàlisis que sí que molts diguin lo que estan consumint o el que no estan consumint això és un dels projectes on estava fent feina l'Andrés, que és de Telecabeza okay. eh, que seria una mica un paral·lelisme a lo que va ah, Energy Control mm. <coughs> sí, Energy Controls aquí crec que no sé si alguna vegada s'han establert un poc aquí per a Mallorca a... Que tenen una ha, no? seu <coughs> A Mallorca sé que sí que fan feina, no sé quins és el dia d'anàlisis, però per a gent que sigui consumidora sí que recomanem moltíssim que vagi a la seva pàgina web, que els de visiti, que vagi a veure-los en local, perquè tenen informació molt, molt interessant. Parte un poco de eso, ¿no? Parte de la, la, la premissa de empoderar a la gente con informació pertinente, objetiva i tècnica i científica sobre la sustancia. Porque mucho de lo que pretende la guerra contra las drogas es generar el miedo y mucho mito alrededor de la sustancia y de la legalidad misma de la sustancia. Entonces, pues la premisa básica es empoderar a la gente con información. ¿Y eso cómo se hace? Pues básicamente desde lo básico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te estás consumiendo? ¿Qué efectos tiene? Conoce la sustancia, conoce cómo, qué es lo que genera la sustancia, controla más o menos qué es lo que puede generar en tu cuerpo y sobre todo, si tienes dudas, te damos un servicio de análisis Um, para medir, por un lado, uh, en porcentaje, la presencia de la sustancia y qué otros adulterantes puede tener. Uh -huh. Eso te da elementos de criterio, te da elementos de juicio. ¿Para qué? Pues, para, por un lado, para gestionar um, un poco lo que te metes, pero también gestionar, y eso es lo que también se les olvida mucho a la gente, y es gestionar el riesgo que hay, evidentemente, con cada sustancia, uh -huh. pero también el placer que hay al consumir esa sustancia porque en todo esto, en todo este tema de la reducción de daños también se hace, digamos, una reivindicación misma al, al hecho de que pues consumimos sustancias pues porque nos generan placer uh -huh. no por forma de escapismo no como método de escapismo ni mucho menos ni porque somos enfermos ni porque de alguna manera tenemos un vacío que tenemos que um, que llenar de que llenar, no uh -huh. porque es que las sustancias también pueden generar epifanías mm -hmm. Mm -hmm. y son también formas de resistencia mm -hmm. contra el sistema mm -hmm. y eso hace que sea muy incómodo para mucha gente de ahí que el mismo discurso de la guerra contra las drogas parta de la desinformación del miedo, de la ignorancia y sobre todo de perpetuar un discurso que lo que hace es lo que muchas veces hemos hablado, controlar fronteras ¿no? ¿Mm? Mm -hmm i controlar les bueno, màfies i les tot màfies. el comerç el d'aquest tipus de substàncies quan no? sí. sí. les drogues s'han fet servir sempre com una excusa de control de, control de fronteres, de mercaderies Social. i de persones I de persona, no? o sigui, les drogues, moltes vegades quan pensam en les drogues, pensam en la persona consumidora a vegades i amb el camell, no? amb el gran camell Bé, bueno, pensant que la gran majoria de persones que se, que se dediquen a les menudats mm. són persones que també són consumidores, o sigui, no poden fer tampoc aquesta distinció entre els camells que s'enriquecen, se qui s'està enriquint o quin és el mercat que se genera a través de les drogues. No és el camell, ni tan sols ets la persona consumidora. És coses policials, són eh, controls de frontera són institucions públiques, les presons tinguem en compte que el 70, es, entre el 70 i el 80% de les persones preses estan allà per delictes de, relacionats d'una o una altra manera amb les drogues mm -hmm. no? directe o indirectament o sigui, les drogues realment treballadors socials total, les ONGs, ONGs no envi, quanta gent realment ah. s'alimenta d'una problematització de les drogues, mm. no? Estan parlant de, de, de tot un aparell que no volen dir que, que tot sigui eh, invàlid, molt d'elles necessari perquè, evidentment, les drogues, o segons quines substàncies psicoactives, també tenen unes conseqüències negatives que no se poden... Quan estan reivindicant el dret a, en el consum de substàncies, no ens estem oblidant que, evidentment, aquest consum, com molts altres tipus de consum poden generar problemàtiques i mm. en aquest cas s'han de desenvolupar els mecanismes necessaris per fer-li front mm -hmm. és a dir, han de poder disposar de centres de reducció de danys que aquí a Mallorca, per exemple, amb aquest tema anant molt buits mm -hmm. uh, sobretot xerrant de consum fumat o consum injectable, injectable d'altres tipus de, de, de certes substàncies que no estan tan uh, bé bueno, en sols que coneixen que el consum és més habitual que pot ser la cocaïna o la heroïna. No? Sabem que aquí a Mallorca, per exemple, malgrat tenir uns nivells de consum bastant alts, no conecs les estadístiques, fa molt anys que no estic aquí, no els hem anat, però malgrat tenir uns, uns espais de consum molt visibles, a més, vull dir, tenim molt poc servei de reducció de d'anys, si no vaig equivocar, potser aquests darrers dos anys ha millorat una mica la situació, però fa dos anys l'únic que teníem per consum injectable era els bus de la metadona Uh, i teníem uh, unes, un programa d'intercanvi de xeringues que funcionava un pic a la setmana a Sant Banya i no sé on més o sigui, mm. tenguem en compte que la mitja d'injeccions que se fa una heroïna humana al dia són quatre si xerrant de cocaïna podem arribar a 15-20 injeccions diàries a uh, que claro, amb un autobús amb una, dues, una vegada o dues o tres a la setmana el que necessiten són serveis que estiguin allà a les 24 hores perquè si no no solucionem res mm. aleshores, evidentment reducció de danys també és això reducció de danys uh, hi ha gent que xerra molt de reducció de risc o reducció de danys en els cas de reducció de programes com intercanvi de xeringues, com programes de metadona entrarien dins la reducció de danys. Mm. S'entén que riscos ja no els pots evitar, ja els estàs corrent, aleshores ja, ja estarien mm. xerrant d'un mal fet. Reducció de riscos, s'estaria referint més una mica a al que estava explicant Andrés amb més drogues no mm. necessàriament recreatives, però sí dins un, un mar de consum no problemàtic mm. eh, o, no, o no tan problemàtic mm. com estan xerrant sense... I sobretot no injectable. Eh, estan xerrant sobretot d'un consum, eh, estarien distingint bastant eh, no tant la substància ni la, forma de, ni la forma de consum, però sí la intensitat no, del consum. Eh, hi ha persones que no estructuren la seva vida a partir dels consums, sinó que es consum és una que és complementari dins la seva vida, que, que associen pot ser la feina, pot ser eh, l'espai d'oci, pot ser tal hi ha persones que sí que estructuren la seva vida a través de la substància, no? És aquella mm. persona que s'aixeca el dematí uh, per anar a cercar la seva dosis, quan s'ha pegat sa dosis i s'ha espavilat una mica, se posa a fer feina per tenir dos vespes a la pròxima dosis... Etcètera, etcètera, vull dir, dins les mards el consum de substàncies està també enumerant uh -huh. tot un seguit de consums que van des d'un consum més problemàtic no? Sí, hi ha molts consums un, un consum, consum experimental, un consum recreatiu uh -huh. un consum un consum terapèutic i això és l'altre, és que també dintre de les mesmas substàncies, i això també implica un poc el discurso de la reducció de daños, i és un poco batallar el tema de, de la estigmatización, ¿no? Claro. La estigmatización que va desde afuera para adentro de, de las personas usuarias que se están batallando y se están reclamando sus derechos como uh -huh. personas usuarias. Uh -huh. Pero también no olvidar que el, de la relación misma con la sustancia proviene, no es una burbuja, ¿no? También está, digamos muy eh, relacionada, sino imbricada con un contexto y una estructura social, política, uh -huh. social, eh cultural, económica. Uh -huh. Uh -huh. Entèn també que, que tot això que xarrau de, de reducció de danys o de reducció de riscos també eh, intenta fugir o manco el que, que potser és això d'aquesta mentalitat paternalista no? de no te metes no cobertat, no, no sé ah. què no sé quantos, vull dir, és més de dir bueno, assumim de que, no ho sé, eh, però assumim de que això hi és i això que està en la teva vida no? anem a minimitzar els riscos a donar-te informació vàlida sobre tant eh, la droga en sí, sí, i també, evidentment, de mètodes uh, més innocuos uh, que no derivin en altres tipus de problemàtiques que, que a vegades són que generen més alarma social però que, uh, que a vegades carregam aquesta alarma social sobre la gent consumidora que, que, que, que, que, que mira, aquesta persona està amb aquesta història i l'està visquent, millor o pitjor, problemàtica o no problemàtica, però, però és realitat amb la realitat amb la qual és aquí a partir del moment de dir, bueno, assumim això anem a treballar que, perquè sigui una producció de dany i tant personal com, evidentment, no? que s'ha de fer, com també social, no? Que, que, que no generi aquesta alarma. Tots aquí, eh, aquí a Quimallor, que també hi va haver tota la història aquella de la droga, caníbal, de coses d'aquestes, sí, sí, sí, formen de part de, de, sí, sí, sí, de Cocodril, aquesta forma part, potser, no sé quina és la part de la realitat de tot això, però sí que el que explicaves Andrés de, de, del terror, no? de, de, de la droga en si. Sí, eh, no? Aquí hi ha una, ah. un parell de coses. No? Primer és... Mol, és, és molt delicat xerrar de drogues i anem a lo que anem ara xerràvem amb un grup de gent mm. no? eh, estan tots en la cinquantena cinquantena per amunt no hi ha qui no se fiqui un dia a per anar-se'n a dormir mm. qui no se fiqui un dia pan, se fiqui un orfidal i qui no se fiqui un orfidal se fiqui no sé què la gent consuma substàncies mm. ja no entrarem en el col les sobredosis en els Estats Units i el consum d'heroïna en als Estats Units revifa perquè augmenta el consum, eh, eh, consum d'opiàsis receptant medicament. que passa? Que arriba un moment que es metge diu ja no te'n don més. Sí. Però te t'he enganxat i enganxada fins a ses hores. I xerreria en femení no només perquè allò sigui dona, sinó perquè realment és un problema que ha afectat de manera específica les dones, pues perquè són més propenses a ser diagnosticades per el propi estigma de gènere, de depressió, d'ansietat, no? d'histèria, mm. aleshores se'ls emèdica molt més. Bé, bueno, doncs pues aquestes dones, evidentment, s'enganxen un opiàssic, que els ajuda a funcionar, perquè si no manqui, coño, s'aixeca a fer una jornada laboral de dues hores amb un som llibre d'orea o després mantenint els crios, després, etc mm. etc. Bueno, se l'enganxa fins a ses tranques a un opiaci medicament que es metge li recepta per sa depressió però clar, hi un moment que es metge que demet sol sa homo diu que ja n'hi ha prou que resulta que ja no te'n dona més mm. i aleshores aquesta dona, on se'n va sí, és vero li poden donar metà dona que per això també ha augmentat moltíssim el consum de metà dona, per sa cantidad de gent que sa, que, de dones i d'homos també, però do, dones especialment, que s'han enganxat en, en els opiacis que recepta un metge. No? Aleshores, uh, aquí és quan aquestes dones donen la passa a consumir heroïna en el carrers perquè és el que realment has dit calma. Heroïna o altres opiàcies. Oxicodon, uh, dilaudit, fentanol, etc etc que són opiàcies molt potents farmacèutics que ara mateix s'estan vivint en els carrer. S'altre dia comentaven que que a la sa sala de consum de Vancouver, que era uh, varen tenir 13 sobredosis en un dia, perquè està perquè els van confondre heroïna en, en fenta, els di mm. fent no? Vull dir, aquestes coses estan passant, estan passant quotidianament i el seu origen, si onava mirar, no són ses drogues illegals que tenim dins d'escap des 80 d'això són drogues legals que s'estan comenzando a implementar farmacológicamente uh -huh. y que después, o sigui medicamente, y que después te lo de, llevan pues nomás, nomás el caso en Estados Unidos, es decir, ¿por qué se avanza, digamos entre comillas se ha avanzado tanto en uh, la ilusión de la lucha con el cannabis para despenalizarlo o legalizarlo uh -huh. y después porque las farmacéuticas ya pactaron hace más de 10 años con el gobierno no solamente la, la patente del mm. cannabis, sino el mismo negocio. Es decir, llegó un momento en que entonces ya lo tenían ya listo, que las farmacéuticas y los gobiernos dijeron, listo, ya ya está el negocio cuadrado redondo. Ahora sí, movimientos sociales, <risa> movimientos bueno, de base, mm. sigan con su lucha. Les otorgamos el derecho la ilusión derecho. del triunfo cuando el negocio está pactado desde antes entonces esa fina y muy difusa línea entre la legalidad y la ilegalidad es, mm. es negocio es plata, es mm. pasta Mm -hmm. Mira, si voleu fem un, un, un break Un momentat i posarem una, una cançó Que, que quizá Andres no sé si la tinga Massa oida o menys Però en Aura segur que li sonarà I evidentment en els altres I així fem uh, un, un break de dos minuts uh, La cançó és de TDK I ah, se diu seguro? a La farmàcia de mi barrio Exacto <laughs> que podràs comer en la forma fiel la vida hacer un quería hacer un referente porque ahora que estáis hablando del cannabis, mmm, a justamente no encuentro una cosa para que lo vierais, pero eh, hubo una polémica, o justamente una leyenda urbana, que no es leyenda urbana, sino que fue justamente una cosa muy certera, que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de, de marihuana a principios del 20 se eh, era era legal. Lo que no la marihuana, sino lo que era justamente el el el, el uso del cáñamo Porque justamente con el cáñamo, eh, todo el mundo sabe que justamente es un, una gran materia prima para hacer de todo. Textil, eh, se puede hacer muchas cosas que, por ejemplo, digo eh, a día de hoy... Eh, utilizamos otras cosas que, por ejemplo, son mucho más contaminantes y, uh -huh. y, más, y más dañinas y tal. Entonces, justamente, eh, en, los años, en los años 20 hubo tres personas que justamente lo pusieron muy en contra de esto, que justamente eh, fueron eh, los empresarios Andre, eh, Andrew Mellon, William Ra eh, Randolph Hearst y la familia Dupont. Con la intervención de que la descortezadora del cañamos había convertido en un sustituto muy barato para la pasta de papel, que, claro el empresario este era eh, era justamente dueño de una de una gran de un, de un gran periódico de Estados Unidos entonces ¿qué, qué, que ganaba mucho dinero entonces qué pensó este hombre entonces pensó que justamente eh, se tenía que hacer con el control de, de, de la pasta de papel ¿Qué hizo comprar las grandes eh, las grandes eh, fábricas de madederas que había por la zona para que justamente tener el poder de que cada que si las eh, las demás eh, empresas de, de periodísticas querían papel o tenían que comprar a él pero qué tuvo que hacer tuvo que hacer justamente pues eso eh, amenazar y decir a, al ministerio de, de, de, de al ministerio de sanidad y al, te, y al tesoro público de Estados Unidos que justamente que el cáñamo era un producto muy dañino porque justamente eh, podían consumir, eh, podían sacar de marihuana y poder justamente pues eh, hacer mercadería con, con ella y era justamente muy dañina ¿Qué hicieron? Pues el cañamo desapareció Sí, i més, un dels problemes també és que la prohi prohibieron i, i a nivell internacional se va optar per aquesta prohibició, cosa mm -hmm. que, per exemple, Espanya tenia molta, molta producció de, de, del canyam i molta de la industrialització, eh, diguem-ne, de l'estat, eh, va ser feta amb productes de, derivats del canyam, entre elles les indianes i de més, de tèxtils, eh, amb la qual d'aquesta prohibició que, que se va fer al final global eh, donava avantatge, evidentment, a les Estats Units, que era el que volien també els indústri Mm -hmm. o sigui, Tenim -te -te -te en compte que això passa en totes les substàncies, totes, la regularització sí, sí, sí. de les substàncies comença a partir del segle XX i és per qüestions econòmiques i geopolítiques mm. les guerres de Sopi són el clàssic exemple y esa si industria basada no, no. er a heroína, a heroína como se siente un jarabe persotocina. Lo más da como todo, o sea, por ejemplo, exacto. Exacto. Eh, la, la cocaína que la, que justamente fue dueerta que por la empresa Osandoz o Bayer, pues por o lo mismo eh la la pusieron justamente para tener, bueno, fíjate, un caso un caso curioso justamente a a, a, a a un gran dictador que fue el gran el gran exterminador de grandes personas en la Segunda Guerra Mundial de pequeño le inyectaban cocaína para justamente para un problema que tenía él de, de, de huesos claro. que era Hitler a Hitler le ponían de pequeño ya cocaína si estaba el, po el pobre bueno, el en del Dominio, ¿no? Las abuelas de Mallorca te siguen contando com en els nins petits els hi posaven cascai o l'infusió li que tenien estupendament de mm. exacte, vull dir, sus de substàncies mm. és que també aquí ha... mol varen fer un golazo privatitzant en el final els coneixements sobre les substàncies mm. que a més això va ser un gol molt despatriarcat qui tenies el poder sobre les plantes i coneixia totes les substàncies com s'ha se fet servir els usos tradicionals un dels grans gols va ser la implementació de la recepta mm. del control mèdic, no del control mèdic del monopoli mèdic mm. de les substàncies mm. però fins aleshores qui tenia aquest poder no era tothom eren les dones mm. sí, sí. eren les dones de la casa que coneixien totes les propietats i va arribar un moment que això s'havia de controlar perquè és es que tenies por sobre la sa salut es tenies por sobre moltes coses sobre la mm. privatització de la salut Uh, és molt fort, no? Com ara mateix nos nos trobam, mostrem, tan indefensos davant davant medicina que ho ha arribat a controlar tot, que davant de nivell de patents, està dificultant fins i tot assaient. És poca gent que ha aconseguit mantener los conocimientos tradicional de sus de esas plantas los pues, no. está dificultando porque esas farmacéuticas tienen esas patentes y no pueden utilizar ni tan solo de manera tradicional no, y eso y no, no de solamente eso el, la misma, de la misma, coca, el, no? el mismo uso ritual y ceremonial de la coca en Colombia por ejemplo eh, bueno hay que tener en cuenta que eso bajo no. lógicas capitalistas pues se vuelve una amenaza ¿no? ya, pero hay que diferenciar no, no lo mismo el consumo de hoja de coca que era cocaína el Totalmente, derivado o sea, es muy exacto, diferente porque justamente la hoja de coca eh, se utiliza bueno utilizan ahí los grandes agricultores para aguantar y estar justamente eh, lo que en no el, el trabajo exactamente, exactamente el mambeo pero no solamente para el mambeo la coca te puede ver Eh, se puede usar para desde galletas, funciones, es decir, ahí hay... Es muy diferente, o sea, la hoja de coca no engancha, o sea, ah, eh, además, lo que engancha es justamente cuando está tratada. Es una Exacto. fuente de vitaminas y minerales, además Totalmente. muy fuerte, ¿no? es... para, para la alimentación incluso. De Exactamente, puede sustituir mucha alimentación, pero al sustituirlo se vuelve una amenaza. Entonces, ah, por ejemplo, en Colombia, um, los productos alternativos hechos con coca son saboteados y boicoteados sistemáticamente en la medida que tú no los puedes conseguir ni en las grandes superficies ni en muchos mercados. Incluso si ataca el cultivo de coca si no es bajo cierta reglamentación de hectáreas. Pero incluso si tienes estas hectáreas y cultivas y decides producir algún producto con coca, uh -huh. el saboteo viene mismo en que no puedes distribuirlo. No tienes maneras yeah, de distribuirlo yeah. uh -huh. Entonces pues se vuelve Casi imposible poder boicotear Esa misma economía basada en un capitalismo Que lo que hace es eso Es desmeritar, es desinformar sobre la sustancia y, Pero no solamente la coca uh -huh. No solamente el cannabis del cáñamo como tú mencionas Sino también qué pasa con las otras sustancias La heroína, el éxtasis ah, Desde el MDL, la reducción de daños La reducción de daños nosotros... precisamente lo, lo, lo, que, lo que también implica es, es poder pensar um, alternativas uh -huh. de terapia con otras sustancias, Bien. está más que comprobado que el MDMA puede ser um, válido como como terapia para profundos traumas también um, en la persona es decir, la dosificación misma del MDMA, el, el MDMA um, está más que estudiado que es Um, incluso más factible que pueda curar, digamos, elementos dentro de la complejidad de la psiquis uh -huh. que un Xanax? Uh -huh. uh -huh. Hay muchas cosas que son mucho más dañinas y son muy legales, por ejemplo, como el azúcar. El azúcar, por ejemplo, es uno de los grandes problemas también que en, a, a día de hoy en la sociedad... Eh, con el tiempo agrava a, a tener muchas consecuencias terribles, además para la salud nuestra o sea, la gente que tiene diabetes, como no lo tengan bien tratado, tú sabes muy bien que por ejemplo puedes tener pérdida de vista Pues perder eh, parte de, de las extremidades o sea eh, etc, etc. y ahora justamente pues como estamos en Halloween, justamente la droga más peculiar es el dulce y ahora quería comentar un, un párrafo que justamente me ocurrió en Estados Unidos, que justamente la comida típica en Halloween son las manzanas de caramelo o la manzanas dulces con maní y entonces las manzanas de caramelo se le daban comúnmente a los niños, pero la práctica se desvaneció rápidamente en la estela de rumores generalizados de que algunos individuos incrustaban objetos Como clavos y cuchillas de afeitar en las mazanas en los Estados Unidos Si bien hay pruebas de este tipo de incidentes Son muy raros y nunca han dado lugar a lesiones graves Muchos padres suponen que estas prácticas atroces Fueron exageradas por los medios de comunicación en la cumbre de la histeria algunos hospitales ofrecían gratuitamente rayos x para los niños en Halloween, con el fin de encontrar evidencia de manipulación se conocen pocos casos de intoxicación por caramelo por caramelos manipulados pero bueno es una, es una forma de que justamente de pequeño me acuerdo que siempre decían no cojas un caramelo de, un, de una persona eh, que no conozcas por lo que pueda pasar. Siempre, siempre es el rumor, la leyenda, pero era justamente cierto de que estas cosas podían pasar. ¿eh? Sí, siempre siempre queda el azúcar moreno, ¿no? Sí. Es mucho... No, no, es que justamente, mira, es lo que te iba a comentar ahora. O sea, eh, hay cinco venenos blancos que se conocen, que son lo peor para el, para el consumo humano. Y bueno, también hasta animal, porque los animales también pueden pueden consumir cualquier tipo de alimento, tanto vegetal como, como animal, como... De lo que quieras. Como, o sea, lo que comemos nosotros, tú lo usas a un animal y lo aceptas tranquilamente. Entonces, esos cinco venenos blancos son el azúcar refinada blanca, la harina refinada blanca, la leche, el arroz eh, también tratado y el quinto, ahora se me ido de la mente, lo tenía en la boca, que es la sal refinada. Estos cinco elementos para el cuerpo es letal. O sea... Eh, para nuestro justamente para nuestro um, um, instinto gustativo es saludable, o sea, porque te lo encuentras rico, pero a día, a día, a día, a día que vayas consumiendo tu cuerpo justamente eh, va justamente eh, viendo que no lo asimila como toca porque entonces tienes eh, poca eh, poca flexibilidad eh, falta de reflejos, lo vas notando con el tiempo Total. y después salen los síntomas que ocurren Yo añadiría una sexta, una séptima y pues a eso nos aterriza también sí, el sí, tema sí, de es reducción real. de daño si es, uh, tú puedes tener una cocaína aparentemente blanca pero resulta que en un análisis puede tener eh, en lugar de cocaína, puede tener purgante para caballo, puede tener gasolina y acetona. Sí, sí, tú o crees saca, que te sacarosa, haciendo cocaína, exactamente. Sí. Y eso es bueno, eso es lo que por ejemplo un sí. servicio de análisis te puede te puede evidenciar con elementos y criterios técnicos. Hay muchas anécdotas de gente que lleva dos, tres años, cuatro años metiéndose lo que ellos, ellos piensan es cocaína. Y dicen, pero ¿quién vale tan bueno? ¿Quién vale tan bueno? Freud lo hizo, Freud. Y no olvidemos, ¿no? Mucho de este cimiento de lo que es la intríngulis y la autopsia de la cabeza y la psiquis está sustentada en el un emb buen embale de Freud, ¿no? Ay. Pero más allá de eso, um, pues es bastante curioso que ¿cómo, cómo la mente también genera placebos. Personas que llevan tres años consumiendo lo que ellos piensan es cocaína, después uno les demuestra con elementos actuales técnicos. Mira, lo que tú te acabas de consumir, lo que llevas te hace tres años, es eso es purgante para caballo. Es acetona, es gasolina. Y nos decían que en Barcelona ya no venden cocaína por las noches. Que vas a comprar a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, venden producto. Y sí, por lo menos ya se lo dicen de frente. Mira, te voy a cobrar 150 euros, pero es producto. ¿Es cocaína? No, es producto. To... A, pues... sí. a veure, i una cosa perquè també se'm acaba una miqueta el temps. Sí, sí, uh, tenemos que recordar-lo ya... aquí a Mallorca, suposo que també i el que és la resta de l'Estat estem molt lluny del que uh, s'està se, reproduint a altres llocs de, de, del món, per exemple que, que, que veniu, per exemple, també de Colòmbia que veniu, per exemple, d'altres llocs com Canadà o que heu passat també per pa, pa, pa, les coses d'Estats Units i esteu, heu estat dins el món estem a anys llum o mm. com està la situació? No, crec que cada, cada país, en aquest sentit, uh, té diferents models. Uh, crec que en certes coses... Uh, és, és que aquí varia molt de comunitat autònoma en comunitat autònoma. Això també s'ha de dir, no? Uh, I fins i tot de ciutat en ciutat, no? És molt diferent el que el sistema que puguis estar trobant a Barcelona, que disposa de sales de consum supervisat, on existeixen més opcions de, de tractament... Met suport psicosocial no? uh, per exemple Mallorca que si no ha canviat molt en aquest parell d'anys no s'ha aconseguit introduir com a part de política pública uh, desgraciadament sabem que hem estat vivint en un govern de, de dretes que poc li han importants les polítiques socials i això va molt vinculat no? a el que se desenvolupa per tant aquí Mallorca sí que deixaria bastant que desitjar Uh, estic una mica lluny hi eh, ha iniciatives super superinteressants uh, això a Metges del Món continuava malgrat tot uh, malgrat uh, a contracorrent mantenint els seus servicis de son banya uh, Energy Control que per a que està consumint que el cap de setmana et fiques les seves coses t'es que visitin la seva pàgina, que els avain a veure el local, que utilitzin uh, els seus serveis d'anàlisis. Uh, crec que la iniciativa és molt molt interessant no? uh, aquí s'ha optat per, per cert model bastant medicalitzant, sobretot en el cas de, de consum inyectats, no? que surt una mica del problema que s'ava patir en els 90 que malgrat que el problema de substàncies és completament diferent en els que s'estava vivint en aquells moments continua una mica seguint els mateix patró a nivell de de polítiques i de... i d'iniciatives, mm, bueno. però crec que això seria una altra conversa. Sí, ja. i veig que se mos acaba el temps. Sí, se nos acaba el temps, ha sigut un sí. placer que, que estiguis aquí. Podríamos hablar, ya te digo, de, de esto, seguramente que vamos... Horas. Eh, horas y horas y horas. Y la verdad es que es un tema bastante, bastante amplio. Y vos, vos, vos demanam que un altre dia torneu a... Claro bueno, en aquest sí. casa domaneu torn <ríe> uh, i, claro sí. i vos he dicho que era més estoneta. Uh, si voleu... Uh, Nos vamos a despedir venga. Pues, con, los turcos, venga, vamos con los turcos, con la cosa del pantano, ya que estamos en Halloween, okay. y justamente bueno, uno, no sé de los, uno de los grandes, de los grandes monstruos de, de Halloween, como no, la cosa... La de Bueno, hasta la semana si que es. viene, 1984, eh, seguirá el sábado que viene de de 4 a 6 como siempre. Venga, Salud. salud. Venga, bon Es diuen Escolta 1984 a Titoieta Ràdio 107.7 i a Ràdio Bronca 104.5 Ei! Ei!